...acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo... ...analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hoy más temprano les decía que vamos a tratar de averiguar... ...qué es de la vida de... ...y les decía que estábamos refiriéndonos a alguien... ...que es un artista... ...que si bien no es oriundo de Maldonado... ...vivió el Maldonado, estuvo integrado a nuestra sociedad... ...recorrió diferentes caminos también... ...en lo que tienen que ver con sus diferentes actividades... Y un día se fue del país. No sé si se fue pensando que iba a demorar en volver o fue por un ratito y le gustó para quedarse. Pero yo no voy a decir quién es. Le voy a pedir a él que hable primero, a ver si ustedes andan bien del oído y se, re, se acuerdan de esta voz. Buen día, bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Cómo está mi querido Jorge y todos <ríe> amigos de Frecuencia Abierta? Fernando Pires, es un gusto hablar contigo. <risa> Qué divino, sí, pero me un placer Jorge esa voz, esa voz que tantas veces me acompañó en la mañana. Sí, sí, es eh, fue integrante también del staff de, eh, de frecuencia abierta, Fernando, así que bueno, este hmm. estuvimos estuvimos compartiendo micrófono juntos, es cierto. Fernando, ¿qué sí, es de tu ¿qué es de tu vida? Bueno, <risa> a <risa> ver, verdad, tenemos, tenemos esto... entre 10 tenemos entre 10 y 15 minutos bueno no. no te digo tengo el final de finales este bueno estoy acá por nueva york ya radicado hace un tiempo la verdad que bien como dijiste tú en la presentación no no no, no estaba no estaban mis planes este ni siquiera este en mis sueños este, si bien obviamente que siempre tuve esa impronta esas ganas de, de salir adelante en este caso con mi talento, con, con mi voz y con la posibilidad de, de desarrollar una carrera artística como por suerte se está, se está haciendo, eh, yo me acuerdo que, que en Malonado alguien me dijo mira estás eh, estás en el, en el mapa equivocado, o sea, en el punto del mapa equivocado eh, tienes que correrte hacia donde bueno tu talento pueda desarrollarse de otra manera y como dicen a veces los sueños te encuentran jorge y te encontraron Sí. <ríe> la verdad que no no me puedo no me puedo quejar estoy haciendo lo que me gusta me valoran eh, estoy pudiendo eh, vivir de eso estoy pudiendo ayudar a mi familia estoy pudiendo hacer un camino eh, la verdad que en lugares preciosos con gente fantástica como todo no hay resbalones y hay este tropiezones porque no no todo está comprado en la vida ni todo es no, ni todo te lo regalan. Pero bueno, cuando uno se tiene fe, cuando uno tiene ganas y aparte yo creo que estoy aquí no solamente por lo mío, sino porque mucha gente me ha apoyado, me ha dado para adelante, como se dice. Tú has sido una de las personas que me abrió las puertas, que me hizo este, ir dando pasos firmes sobre esto que hoy por hoy se ha cimentado. Y, y es una plataforma que gracias a dios te están dando cuando cuando te fuiste de uruguay te fuiste en, en qué condiciones con qué planes con qué expectativas de, de dar una vuelta por ahí de, de estar un tiempo de volver de cuál cuál era este tú la forma de, de procesar ese presente tuyo y el hecho de bueno subirte al avión Bueno, como tú sabrás, Jorge, nosotros, digo, todos los que estamos en esto, en la parte artística, pero en la comunicación, es como que vamos vamos yendo, ¿verdad? Tenemos una intuición, tenemos un, una idea este sobre la realidad, uno se va planteando metas, pero bueno, yo empecé en el 2016, que fui gracias a, bueno, a la Soprano Luz del Alba, de Punta del Este, que me convocó para un espectáculo que se llamó Pasión Latina, para compartir con Plácido Domingo Juniors aquí en, en el Lincoln Center de Nueva York. En eso se me abrieron las puertas de la colectividad o comunidad uruguaya, me recibieron en el uruguayo de Elizabeth, en un restaurante muy típico la estancia, después en la gran uruguaya Can Queens, y ahí se fue forjando un vínculo con distintas gentes, sobre todo compatriotas, que fuimos retomando muchos eventos, de que habían sido de mi barrio, 30 años y pico que estaban acá, que me fueron, bueno, diciendo venite, que acá te, te, te consigo un lugar y te presento a un tal lado y todo, y ahí se fue generando una red de contactos que, que fue como el soporte para que yo empezara a venir más seguido. En esta última instancia se cruzaron varias cosas, eh, la pandemia y todo, y bueno, fueron haciendo que yo chequeando mi vuelta a Uruguay, y no era tan... Tan segura ni ni era bastante incierta entonces se me planteaban más trabajos acá que, que la vuelta a uruguay entonces digo la vida fue decidiendo y, y hoy ya estás radicado definitivamente en un lugar no sí por suerte en realidad estuve dos años en houston uh -huh. eh, que fue donde como ver, dice, contame, contame la... en cuántos lugares en que en qué ciudades anduviste de Estados Unidos por ejemplo bueno empecé en duchersay y uh -huh. eh, en Nueva York, pero después de Nueva York, después fui a Houston, estuve en Miami eh, y después bueno, eh, eh, como se dice, pululado, ¿no? Tengo en distintos lugares para ir, ahora eh, se me abrieron unas puertas en Filadelfia, que hay unos festivales de tango muy importantes y yo ya estoy yo ya estoy integrando una orquesta de eh, Argentina de un director, Emiliano Messíez, que es el que bueno conocí en el teatro gracias a Raúl Jaurena, una figura máxima de tango uruguayo que lamentablemente la pandemia se nos llevó. Y, y él fue el que me presentó en este Teatro Talía, donde, bueno, por suerte estoy haciendo ya mi segunda temporada este año, eh, en junio. Una experiencia fantástica, ¿no? Eh, músicos en vivo, bailarines y el público ahí. Yo siempre que he hecho teatro, que hice teatro, sobre todo en Maldonado, bueno, como que era, uno conocía a la gente que iba, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, hacer toda una temporada con gente eh, totalmente extraña, este, americana, europea, turistas, eh, la verdad que la experiencia es, es, es muy linda. ¿Y cómo es en Estados Unidos cantar tango y en español? Bueno, eh, eh, la, la fortuna es que no hay tangos en inglés. Entonces, eh, pero... So El americano, mira, Jorge, es, es increíble, ¿no? este Es muy similar como me pasaba en Punta del Este. Yo digo que mi gran, gran escuela, sin lugar a dudas, ha sido Punta del Este, donde ahí me preparó internacionalmente, ¿no? Uno ahí tiene la posibilidad... Este Punta del Este, sinceramente, está a nivel top, ¿no? O sea, uno... Lo que haga en Punta del Este, si lo hace bien, lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Porque es casi la misma calidad de gente el mismo trato es, es muy similar en muchas cosas eh, el americano típico es, es, es muy correcto es muy es, es el primero que se levanta y te pone lo que se llama acá se llama tips que es la propina ellos lo tienen ya como asimilado verdad uh -huh. si hay un artista y hay una música en vivo las personas me ha pasado que se levantan se van y dicen, bueno si está este se fueron Y, y van hasta el auto porque es donde tienen por ahí el, el, el efectivo, uh -huh. el cash, y te vienen y te dejan, te dejan tu tips, ¿no? O sea, claro. y, eh, es, es muy es muy muy respetuoso. Y después, bueno, el latino también le, le agrada porque el colombiano le fascina el tango, el mexicano le encanta el tango, al nicaragüense, al dominicano, al salvadoreño, o sea, hay un respeto, es increíble lo, lo que dejó Gardel, ¿no? La herencia que nos dejó a los tangueros gardeles es maravilloso, ¿no? Yo siempre digo que nos dejó una una alfombra roja, ¿no? extendida para todos los que vinimos atrás, porque todos te dicen ni que escuchaban a Gardel y que los padres escuchaban a Gardel, eh, los peruanos que al mediodía es la es, es es la hora del tango, los colombianos, bueno, ni qué decir, ¿no? la gente de Medellín lo toma como una cosa propia, ¿no? Y Entonces este, sí. No, no, dale, dale, dale, sí, sí. No, entonces esto se te hace, o sea, Eh, porque vos estás transitando por algo sensible y querido, que es un recuerdo familiar. Porque todos tienen ese recuerdo del, del, del padre que escuchaba tangos, o el abuelo, o el patio. Entonces, digo, hay, hay ciertas similitudes con el Río la Plata, obviamente. Y entonces, eh, vos, bueno, tú sabes, nosotros siempre que pensamos un escenario, tratamos de dejar todo, ¿verdad? Yo cada vez que voy a cantar, está mi padre conmigo, que, que no me deja... Como yo digo, ir para atrás, siempre voy para adelante. Entonces, este, creo que eso eso llega. Eh, ¿qué, ¿qué tangos eh integran tu repertorio? Bueno, de los clásicos, este, obviamente que acá tuve que como que priorizar los de Gardel, ¿verdad? Porque uh -huh. tanto como Gira yira mano a mano por una por, por una cabeza es es sí a nivel popular es mucho más conocido que la cumbarcita, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo siempre digo que gracias al Pacino uh -huh. en super en su película Perfume de mujeres que nos nos reposicionó el tango, ¿no? Uh -huh. Porque todo el mundo escucha. De hecho, eh, eh, si vos vas a los TikTok y eso es la música de de poner una cabeza le ponen Perfume de mujer, ¿no? Este seguro es está ahí verdad, y, y bueno, y después eh, yo trato, ¿no? de siempre hacer de Cacho Castaña, obviamente. Los colombianos tienen lo suyo, sangre maleva, este, el de los el, el de los reyes, te van pidiendo, ¿no? Uno tiene que ir adquiriendo otro tipo de tangos que no es del estilo nuestro, porque en Colombia es como que hizo hizo carne otro tipo de tangos, este, Óscar de, de de Alfredo De Angelis, ¿no? La de la orquesta de Alfredo De Angelis con Oscar La Roca. Entonces te piden todos esos y bueno, uno también se va adaptando a eso, ¿verdad? ¿Cómo has manejado tus nostalgias? ¡Wow! <risa> eh, hubo un tiempo, yo ya llevo cuatro años, uh -huh. eh, entonces los primeros dos años eh, venían los bajones, venían, eh. después uno es como que tiene que cambiar el chip, porque si no, no, no es como que vivís a, a medias. Uh -huh. Por suerte las comunicaciones se eh, acercan bastante hoy en día, y bueno, mi gran... Yo, Yo extraño mucho mi país, ¿no? Extraño mucho a mi gente, extraño, soy muy amiguero, ¿no? Y, y me gusta, me gusta el estilo de mi gente. Y ni que hablar de mis hijas, pero bueno, también sé que de este lado eh, puedo hacer mejor las cosas y también puedo ayudar, así que eh, eso también compensa un poco. Ha sido un gusto tener esta charla contigo. Hacía tiempo que con Karina hablábamos, teníamos ganas de generar un contacto contigo y de repente por una Oye. cosa por otra ahí se fue potereando, pero creo que llegamos este, a, a, a hablar contigo en este momento en, en un momento muy adecuado te escucho te escucho noagioso pero te escucho bien sí y a bueno. su vez a su vez quiero quiero públicamente felicitarte porque siempre insisto que en la vida hay que tener constancia ¿sí? más allá de uno sí. poder descubrir su vocación porque están hay gente que, que nace vive y se muere y no sabe cuál es su vocación y hay gente que descubre su vocación muy temprano pero nunca puede vivir de su vocación. Sí. Uh -huh. Eh somos, bueno. somos los dos agradecidos de vivir nuestra vocación. Este, vos descubriste el uh -huh. tango desde muy desde muy chico y yo descubrí los medios de comunicación, la radio y el micrófono desde muy chico y poder estar haciendo lo que a uno le gusta para el alma uh -huh. fundamental, ¿sí? Así que que sí. si si estás haciendo lo que te gusta, seguí así que vas bien. Gracias Jorge, no, para mí tú sabes que es un honor recibir tu llamado, tanto de, de Karina como de Andrea Y a ti que en especial, yo siempre soy muy agradecido de la gente que me dio oportunidades Tú me diste la posibilidad de estar en un micrófono y, y muy bueno Y que además con una trayectoria y un profesionalismo que hasta ahora conservo Porque muchas de las cosas que, que por ahí que tengo buenas es de la gente... Que, que fui aprendiendo en maestros como tú y otros que, que tuve la suerte de, de tener ahí en Maldonado. Fernando, ¿te queremos mucho? Igualmente. Lo mejor para ti. Abrazo grande. Igualmente. Un abrazo grande y que viva el tango. Y que viva el tango. Que viva el tango y uruguay. Abrazo grande. <ríe> la conversación era con Fernando Pires. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.